Creemos que es importante no reconocer eh, la diversidad productiva de nuestra región, nuestro país Bolivia, tan rico en fruta, en verdura. Aquí en el oriente nosotros gozamos del la Chechairú, gozamos de manga, palta, eh, cítricos, como también los valles nos traen estas lindas frutas que es la uva, la granada, el durazno. Y creo la Bolivia diversa en su producción, cultura, tradición, nos unifica, nos une a todos. Y por eso es importante eh, incentivar, eh, apoyar a este tipo de actividades eh, de comercio. El pueblo de Montero ya está acostumbrado a ir a, a recibir y a consumir estas ricas frutas que nos vienen desde, desde los valles de Bolivia, ...y agradecido ¿no? con su presencia El desarrollo económico tiene que apoyar con todo lo que corresponde porque así queremos facilitar un poquito a la parte productiva como también dar con una con un precio más económico al, al consumidor por eso estamos acá eh, como gobierno municipal apoyando en las diferentes actividades. Hace poco hemos pasado feria de Chachairú, hoy estamos con la feria de Durazno, mañana estaremos con otras ferias también de cítricos y de otros productos. Bienvenidos hermanos eh, a Montero, siéntanse como en su casa, les deseamos el mejor de las suertes para que puedan llevarse un bonito recuerdo de Montero y poder, bueno, deleitar con la fruta, con las diferentes... Eh, Eh, platos en la gastronomía que nos traen ustedes desde Cochabamba.